Ah, muchacha, tú eres moderna, activa, dinámica Soy una máquina de laburar y me rompo todo el día desde las seis y media a siete de la mañana Empiezo con el teléfono hasta las dos o tres de la mañana Cumplo todas mis obligaciones con la mayor responsabilidad posible Y lo voy a seguir haciendo Pero tú sabes que puedes caer volteada Cuando te vienen esos días del mes Pero si llegas ahí para el otro lado Me imagino el escándalo que miran al armario Y van a decir, este fue el hijo de Manzano Ya estoy preparado, ya me he preparado psicológicamente Todo el fin de semana Yo soy la muchacha del circo Por unas monedas Para protegerte De lo que amenaza el equilibrio de tu actividad Ahora existe Siempre tranza Siempre tranza La protección femenina, que te permite pasar esos días sin caer volteada. A un tipo a la sala de prensa y te dice, hoy lo volteamos al chupete porque lo tenemos muerto. Y no es la prensa, son los nuestros. Colgada del su era... Utiliza siempre tranza. Apenas sientas los primeros síntomas. Por ejemplo, yo tuve una fuertísima campaña de acusación... Diciendo que yo era un delincuente Siempre tranza Provoca la admiración De los que ven cómo mantienes constantemente El equilibrio ¿Viste? Que todo dice Mira que hoy Manzano viene zafando No está metido en ninguno lo de los pelotes ¿A qué me voy a meter ahora a proponer esto De lo que hay que hacer con la corrupción del narcotráfico? Esto qué, es? ¿Ya? ¿Qué es mi personalidad? Siempre tranza Facilita además La continuidad de tus relaciones Va a decir yo duermo con el que me parece que tengo ganas Mientras la gente emocionada Contempla inquieta su salto mortal Bajo la lona del viejo circo Un frío de muerte se siente cruzar Ah, muchacha Utilizando siempre tranza Nunca tendrás que renunciar a tu febril actividad Irme no me voy anciano embajador Es parte de la ciencia ficción, ¿viste? pues manzano diputado, manzano funcionario, manzano ciudadano llano, manzano embajador, ciencia ficción. Con siempre tranza, no todo lo que sube tiene que bajar. Sáquense la ilusión de que me vaya una embajada. <risa> Mi pobre del circo, buscando una aplauso. La muerte encontró.